la internacional en guaraní también por lo otro deja inboria kubanyandate jasa pukai jo amangmava opamagadjop baaporarapujop ba nei Enòria uva co penya m'ingo eh nyam de ti mai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 de las Madres de Plaza de Mayo y allí estuvimos con las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora Madre de plaza, el pueblo raza, raza Madre plaza, el pueblo raza, raza Madre plaza, el pueblo raza, raza siempre había un, un día tan especial de de moda pensar en esos situación que comenzamos hace 46 años, las madres del plazo de mayo, niñas fundadoras, cuando por primera vez, ese día, 14 madres, estuvimos en la plaza para reclamar por nuestros hijos vilmente secuestrado y desaparecido por la junta cívico militar también eh, y religiosa porque sabemos que habían intervenido,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 heridas y que hasta el día de hoy no sabemos dónde están ni que sigan con ellos entonces me siento que no estar ahí estoy faltando a un derecho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 desaparecidos presentes presente. ahora y siempre 30.000 detenidos desaparecidos presentes presente. ahora y siempre detenidos y detenidas desaparecidos presente ahora y, y siempre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 educación, sí. racista, sí. clasista sí. hay sí. muchos sí. blancos sí. elitistas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 américa américa esto es américa cuando, sueles, America. cuando America. Dios se su te su en américa cuando Dios su su en américa américa américa esto mm -hmm. es américa américa américa esto es américa cuando, sueles, America. cuando America. dios si su le te su américa cuando dios su que su en américa uh. Tierra de sabor, rima Sánchez Amador Amo ah. mi tierra y cultura Yo lengua dura, dura Mi gente morena, pelo negro Yo te respeto, te amo América India, ya yeah, te bendiga yeah. Mi América, Pachamama Esta es mi cama Recuerda que el Perú es igual que tú Boo, Un vudú, güerito explotador Mamá la pinga, por favor uh, Yo Africa, America! Esto es América. America, America! Esto es América es cuando Dios se suele ven. Besó en América cuando Dios se suele ven. Besó en América, América, América! Esto es América. America, América, esto es América cuando Dios se suele ven. Besó en América cuando Dios se suele ven. Besó en América.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 América, América, esto es América, студien. América, América, esto es América. Pensó en América, cuando Dios te suele ver. Pensó en América, América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios se suele ver. Pensó en América, cuando Dios se suele ver. Pensó en América. Piensa América. Sueña América. del culo del mundo. de Gracia. América desde Chile, para la otra oreja. ...nuestra oreja latinoamericana. Nos escribe Fabio, dice... que gran programa realmente emociona evocar y conmemorar tantos años de lucha. Compañeros detenidos, desaparecidos, presente ahora y siempre. Abrazo rebelde y fraternal. Fabio de Villa Adelina, está Victoria también escuchando este programa.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 Преджизнь ты Взлез от аквары, где Теперь нам согреться Остыло жаркое сердце Команданта Че Гевара Теперь ты Огненным ветром Положишь Красное знамя наше наста, снова с нами любовь твоя стала светом. С твоё не смолкла игра, твоя не остыла ревалюция крылья для правой Bitva раскryła ты Земля Санта-Квара I где Тепер нам согреться Остыло жаркое сердце Команданта Че Гевара Ты ж улыку нас всех с Ты нас примиришь и там ты руки нам пожмёшь Так до вечности командир наш Здесь в кварталах наша Серая страна мы поём вдвоём песни Командамта Сергеева Ém qüem doy ambs ni, La otra oreja la